Estamos hablando sobre el profeta Abel. Bueno, hacíamos comparación entre él y su hermano Caín. ¿Cuál fue el resultado de la religión de Caín? Pues él también era religioso. Hablábamos bastante de esto en el programa anterior. Bueno, Caín fue rechazado por Dios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice en Génesis 4.5. El Señor lo rechazó. ¿Por qué? Porque no se aproximó a Él de acuerdo con su revelación y con el sacrificio de sangre como era del agrado de Dios. Tal como dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.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 y estaba celoso de su hermano por seguir el camino de Dios, ya que Abel no había hecho nada en su contra. Que de malo había hecho Abel, ofreció el sacrificio que agradaba a Dios. Porque dice en Génesis 4, 4 y 5, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas.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 a pesar de su desobediencia abierta respecto al sacrificio. Pudo haberlo acabado de inmediato, pero no lo hizo. porque qué? Porque es paciente y misericordioso. Así es nuestro Dios. Él le dijo a Caín que tenía la opción de hacer bien o hacer mal. Le advirtió que si continuaba sirviendo al pecado, terminaría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 El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6 y 7 Los hombres tenemos lo que llamamos en la teología libre albedrío. Es decir, libertad de escoger. Y no es nuestra voluntad la que está en esclavitud, sino la mente y el corazón. Como dijo el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Sin embargo, Dios le da luz a todos los hombres, así que no tenemos excusa. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Juan 19 Bueno, Caín rehusó escuchar a su hermano Abel, quien era un profeta. Despreció la predicación del primer fundamentalista bíblico. Caín asesinó a su hermano por celos y furia demoníacas. En un acto de persecución religiosa, mintió y se justificó a sí mismo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 que la religión basada en las obras buenas también aprovecha mucho a mentir. Caín fue juzgado por Dios, quien lo maldijo de la tierra, y con la tierra, y finalmente, sufrirá en el infierno eternamente. Dios asimismo le <coughs> expulsó de su presencia. Este será el castigo para todos los no regenerados, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. segunda Tesalonicenses 1.9 Dios marcó a Caín para que así todos lo reconocieran y supieran de su pecado. No importa cuál fue esa marca. Fue una desgracia perpetua, porque pecados como asesinato y adulterio siempre acarrean desgracia, a pesar del arrepentimiento y el perdón. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué pregunta? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. «Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir, de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Y dijo Caín a Jehová, «Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra» y de tu presencia, y me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4, 10 al 16. Bueno, Caín es el padre de esos que tratan de vivir en este mundo, de acuerdo con sus propios términos, aparte de Dios. Es padre del sistema mundial. La civilización actual es de origen cananita. Todavía tenemos asesinos jactanciosos y esos que violan los votos sagrados del matrimonio abundan. Los hombres todavía rechazan la revelación divina y confían en sus propios recursos. El cristianismo verdadero no pertenece a este sistema mundial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 de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en 1 Juan 2, 15 al 17. Los hijos de Caín construyeron la primera ciudad, la que se convirtió en la sede de su... Desafío en contra de Dios y en un una norma para esos del mismo parecer. Pero, ¿en dónde consiguió Caín a su esposa? La respuesta está en Génesis 5.4 que dice, Y fueron los días de Adán, después que engendró a Zed, ochocientos años y engendró hijos e hijas. Génesis 4.5. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas cuyos nombres no se mencionan. Son mencionados en el libro de Génesis. Caín obviamente se casó con una de sus hermanas, o alguien tuvo que haberlo hecho. Esto no era malo en los primeros días de la raza humana, porque el linaje genético no se había debilitado como hoy, y conoció Caín a su mujer, su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, enoc y a enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a metusael y metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Nahama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Génesis 4, 17 al 24. Bien, sus hijos pervirtieron la institución matrimonial, ya que Lamec contrajo matrimonio con dos mujeres. Fue el primero. El pervertir lo instituido por Dios... Siempre ha resultado en grandes males morales y confusión espiritual. Ellos además fueron perversos, orgullosos y violentos, aunque llevaron a cabo grandes logros. Esto fue lo que escribió el gran teólogo Matthew Henry. Al respecto él dice... Note que las personas carnales, en lo único en que ponen sus corazones, son en las cosas terrenales, y en ellas son muy ingeniosos e industriosos. Así fue con la raza impía del maldito Caín. Aquí tenemos al padre de los pastores y al padre de los músicos, pero no a un padre de los fieles. Aquí está uno que era un maestro artífice en bronce y hierro, pero ninguno que enseñara el conocimiento de Dios. Aquí tenemos instrumentos para hacernos ricos y poderosos y cómo estar felices, pero nada de Dios, ni de su temor y servicio. Son estas, dice Henry las cosas que colman la mente de la mayoría de personas. ¿Cuán exactas las palabras? A la luz de todo esto, ¿cómo puede alguien decir que la doctrina no importa? Aquí tenemos una diferencia doctrinal directa entre Caín y Abel. Una que se, que es aceptable por Dios y otra a la que Dios rechaza. La doctrina de Caín reconoce a Dios como creador, claro, pero no como salvador. A Caín le incomodaba eso de la teología de la sangre, y tal vez se dijo, no importa en lo que crea, con tal que sea sincero. Caín inició así el movimiento interdenominacional, el movimiento ecuménico y la iglesia emergente, pero el profeta Abel, como Pablo, estaba diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero también el tiempo nos ha ganado.